Sapare sig!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 la pureza de otro amor, que me hizo olvidar de ti, y del mundo entero. Sigue tu camino y que seas feliz, que yo junto a ti no vuelvo jamás, sigue tu camino y no mires atrás, te lo digo hoy, Caminho em deseo feliz, porque se